Enseñó los billetitos, dije, no los necesito, Tito, me lo autoedito. El dúo se tornó un equipo y sacamos un disco que quito el hipo, que se agotó en el corte inglés las tiendas, tipo. E hicimos festivales y cientos de garitos y hacienda. Nos devolvió lo que no estaba escrito. Mi tienda, yo nunca tuve tienda, ¿sabes, chico? Curraba en una tienda, que lo entiendas, la leyenda superado al mito. Que solo fueron las canciones. Las encargadas de meternos en cuenta, varios millones. Luego vino la tormenta, nubes grises, inspecciones. Los embargos a las cuentas, o emite emiten sugestiones. Os comes o pierdes el apetito. Si te drogas en un mal momento, te quedas frito. El dinero no detiene el tiempo y nunca he sido rico. Solo me de comer y encuentro por ¡Me Montemos una línea ropa, vendimos mucha y cobramos poca. Algunos casi se queda sin boca, el potro se desboca. Aún me debe pasta alguna loca, podría decir su nombre, pero el tiempo todo lo recoloca. De puente en puente y de oca en oca, no tengo otra forma de devolveros las pelotas. ido y golpeado por la crisis Despedí a mi gente, resultó lo más difícil Cuando tienes pasta, te lo ponen fácil Vas a pedir curro, llegas lleno un taxi Ahora ya era papi, ha cambiado el nota Como para nacerlo, hermano, ahora tengo tres bocas Creo que el fisco me confisca hasta la ropa Era famoso y aclamado, pero en plena bancarrota te traigo aquí, bien detallado La historia viene Tarde de mucha caló, castigado por el sol, comenzó la historieta. Se la S la Z la C, como usted puede ver, para mí es la misma letra. Me dijeron, vente para Madrid, pa' sacarle juguito al poeta. Decidí quedarme por aquí, del cabrón que cogí, les vilé una maleta. Bocaillo de pan con nosilla, un plato de arroz, muchos años de hambruna. Dedicarme a lo que me gustaba y hacerlo en Sevilla, esa fue mi fortuna. Al ejército, claro que no. Yo quería levantarme a la una, escribía canciones en vez de estudiar. Y un día la música mía acabó con la ayuna. Nada me resta, todo me. Me suma, voy a la tele y me llevo un buen pluma. Mira tú esta, inoportuna, cómo se atreve, qué es lo que fuma. Comenta que si alguna cosa que no me se entienda me la sustitula. Les pregunto, ¿de dónde tú eres? Contesta orgullosa, que de tremaura. Cali alguien lo graba y lo suba al YouTube. Viralice esta puta locura. No te piden que castellanice, te daban el coco desde criatura. Y te dicen que tú no hablas bien. Y la tele también te censura. Presenta un programa hablando en andaluz, que ya verás tú que poquito te dura. Maqueado a las 4 de la tarde Aparece el señor que parece un marqués. De repente el bigote le arde Ver termómetro 43 Con los huevos a punto coserse Esconderse a las sombras en barde Ahora entienda que viene la siesta La gente no ronda en la calle no hay nadie Acurrucado al fresquito del aire Después de comer y sin nada por encima Un hombre no se hace en la mili Un hombre se hace a su clima Una chica que tiene una cita Se pone nerviosa y avisa a su prima Pero porque alguien se expresa mejor No tiene mejor corazón Cero a tu sobrina Haz un del carajo, ponte algo por encima se van a caer todos los palos sombrados cuando entro de estajo impartí disciplina jugar con palabras mitajo, no tengo a nadie por encima, yo no sabrá ni escribir pero fíjate en mí, el lenguaje quien me domina, no me diga tú lo dura que es la vida todo el rato cuesta arriba sin tiempito para nada. te imaginas que acortando las palabras y comiéndote lo que diga te sobra tiempo al final quien se tira de cabeza a la piscina, quien lo haga que me siga, que no va a pasar nada. yo lo hago con mi niña su amiga, con las S que me como me dará tiempo a jugar, que levante la mano el que quiera currar en un curro No es vocación Que se acaba el jornal Y no te da Yo Por eso me da Que elegí la canción Que me acusen De flojo de agua No me encojo Ni encajo trabajar Lo que digan De mi tralará Mi sofá estoy como un marajal Vino en un barco De nombre español Aunque en verdad Era un tipo extranjero Trajo el tabaco rubio Que robó Y lo probamos Nosotros primero Luego Marruecos Hachis ofreció Es cosa lógica Que lo mezclemos Dino a la guerra Y sí al amor Hagámoslo juntos Y fumemos Hacia Belén Va una burra Cargada de chocolate, lleva su chocolatero ring ring, un teléfono que late. Y esa ruta ya me la selló, y esa ruta ya me Una mula baja del monte carga chocolate que va para el peñón. Y esa ruta ya me la selló, y esa ruta ya me Una mula baja del monte carga chocolate que va para el peñón. Esa ruta ya me la selló, esa ruta lleva el chino andaluz. Mismo cielo, misma estrella! Saluda ya me la señor. Alberto García a las cuerdas la del citar. Monte Carcayo por rubio. Tibana. Lo que tenemos ahí tenemos agua. Y dile, hay un protocolo y no lo sigue Me obliga a quedarme nada más con uno solo 2003, la primera vez que di un bolo en Chile El resto ya tú sabes cómo sigue La historia se escribe, la culpa prescribe La vida es un tesoro Baqueártelo tú solo Comparte la alegría con la que vives Ten de coro Cojo cualquier ritmo y lo decoro De cora a cora, codo con codo Devora el globo Yo no sé hacer nada y hago de todo Y el segundo día lo mejoro Y te jodo. Y a su vida le da Ya no sé Qué mierda Me queda por probar Si se Fue por camuflar Mi cable pelado Y mi ataque De sinceridad Dejo que la vida Siga ya su curso Si miro pa' atrás Será pa'l impulso Sigo por la senda Luchando por lo justo Basta de creer En falso discurso Vivo en el camino Música Mi rumbo Sin ella La vida Fijo Me derrumbo Salvas que mi vida Y por ti No me uso Gracias por llegar A salgar el mundo no puedes porque no quieres, si cualquiera puede alcanzar un verde cielo con su tempestad, hoy la adorada comienza. Y tú no puedes porque no quieres, si cualquiera puede alcanzar un verde cielo con su tempestad, hoy la adorada comienza. Volviendo a mis primeros trazos Fui un caso especial si mi primer andar de paso Algunos se mofaban pronunciándome un fracaso Los mismos vienen hoy felicitando y con abrazo Esta es la historia de victorias y retrasos Disperso desde siempre pude levitar sin faso Pero al lado de Stylo con el humo del batazo Cantando de niñato evolución y grandes pasos Hoy día guerreamos no por ser primero Vaciamos todo el fuego parcero con este tintero Y esto es un honor siendo sincero Conectando con Oscar Sánchez y Sato el ingeniero La vida llegará a su apogeo Para volar de lo alto en mi dinero. Tengo la clave para remediar la enfermedad Que no te sentiré Dejo que la vida siga ya su curso Si miro pa' atrás será el impulso Sigo por la senda luchando por lo justo Basta de creer en falso discurso Vivo en el camino, música mi rumbo Sin ella la vida fijo me derrumbo Salvas que en mi vida y por ti no me uso Gracias por llegar a sacar el mundo No puedes porque no quieres Si cualquiera puede alcanzar un en cielo con su tempestad Hoy la flora va a comenzar Y tú no puedes porque no quieres Si cualquiera puede alcanzar Vete cielo con su tempestad la flora va a comenzar 20 pa' estar sentado en la plaza Yo tengo 20 y 20 ventanas y terrazas No te hablo de mi casa, yo te hablo de mi mente ¿Quién eres tú pa' saber lo que pasa? Te estoy montando un tente y dándote calabaza Si piso calabozo por pegarle a un agente Yo veo mucha coraza, muy poco delincuente hey, Mierda pa' toda la gente Perdió la gracia, me he vuelto transparente Te escribo hasta las tantas, por tanto soy un mente Me tiran como tontos, pero sigo la gente. A mí me sigue mucha gente Yo sigo por lo pronto, soy pasado y presente Aunque me quede ausente, pensando en mis asuntos Me reflejo en tu lente y sonrisa de difunto oh, Obvio sacar una foto, estarse junto No podio, no, cap. Yo todavía me acabo de volver sacar una foto y tal ser junto. No sacar una foto y junto. No sacar una foto y tal junto. Yo broto en los setenta, seis tíos en una moto y calzo los cuarenta y me mira tu parienta, loco Seguro que es efecto de los focos Se mete un par de copas, me arrima todo su todo. Tu echas pa' allá ese bicho, ni en sueño yo la toco No necesito nada de vosotros Mi coco no está en venta y está poco sanoto se me escapa, todo lo anoto no me hagan la pelota que a la mínima exploto ni hierba ni falopa meterse en la vosotros ya me conozco yo esa mala treta luego nos disfrazamos y nos ponemos una careta y nos damos unos besitos me azotas, yo te azoto subimos al instagram algunas fotos ya había llegado la meta por el aire lo noto que a mi planeta quedarse este vosotros Viro a mi planeta a quedarse este vosotros Porque lo que no habló por esa boca que le dio de comer hoy le duele verme dentro del ajo. Eso agua pasada, ajina fuera, la vi me miro, encontramos la manera, fue como una conexión rara. Yo no me mira lo que siquiera no dieron las once, las doce y la mil yada ya no nos damos ni un poco de pena, tos agua pasada de algún mes de abril y no el plato de clavos que trago de pena. Hoy la vida me ayudó, esto que supiese ver Lo que es agua pasada ya no tiene que volver. Agua pasada. Lo siento mi rana es agua pasada, agua pasada. Que fea no va a regresar, por eso eres agua pasada. Te di lo que tuve, no tengo más nada. Las cosas del agua pasada. agua pasar, agua pasar. Te di lo que tuve, no tengo más nada. Agua pasar, Son tres años de fama, nada más. Fatimillar, fatimillar. No Se mete en los hondos y no sabe nada, la ola lo va a dejar atrás, tres años de fama nada más, se puede adivinar, iba contigo ni nada. Si tienes la nómina minimizada, tienes menos gente que en misa, todo va deprisa, colega, toca risa. No tengo guasas, qué miedo me da, no guardo tu número, agua pasa, ya nos conocimos y no paso más nada, no tenemos nada que aportar, agua pasa, uno de ese FDK, tiene firmado la revisa, ahora en las redes me da, me da más pena que risa. Con la edad que tengo y todo lo que yo tengo, créeme que podía vacilar. Que podía cosas quedan por pagar y no te hablo de nada material. No quiero visita a través de un cristal, he vuelto más a tu menos avatar. Escribo a morir, no tiro a matar, quise digerir y volví a vomitar. Hoy la vida me ayudó, hizo que supiese ver lo que es agua pasa y ya no tiene que volver. Agua pasa, lo siento mi hermano, eres agua pasa, agua pasa. agua que fue ya no va a regresar por eso eres agua pasada y lo que tuve no tengo más nada cosas del de la agua pasada agua pasada agua pasada agua pasada agua pasada que me llamase a estudiar soy la historia de un cualquiera que hizo carrera en el rap cuando yo era jovencito era imposible de pensar y era obligatorio hace un año el servicio militar yo me declaré insumiso por no quererme afeitar y por miedo a en el talego decidí objetar me paré en el camino a ojear será más fácil torear me venden un coche que corre para que me salte el radar muchas cosas que decir poco tiempo pa' contar 39 palos ya no me pienso conformar toda mi familia lo decía desde chico El satú tiene en la cabeza muchos pajaritos Y así es, pero yo tuve más fe Vivo de mis pajaritos y los mundos que me inventé Cuando acabo de comer, ¿por qué no puedo erudar? Porque lo dijo un francés con la carita pintada Se acabó la oscuridad, viejo reflejo, claridad Dejar huella, inmortalidad Pregunta en mi vecindad, verás que a mí no me cuesta dar A mí no me cuesta dar, me llega una invitación que me cuesta rechazar como va a costar tragar, que no me pienso en Se bautizo comunión, entierro en la nupcial. Cuando vais pasados de alcohol, sois gilipollas total Hoy te brindo mi verdad no había otra manera, reventamos el mercado y notábamos al público ya un poco cansado, y aún con miles de pavos que le debía al Estado decidimos tener barco cinco años parado, ahí se acabó todo el pescado empezaron los numeritos se quitaron de mi lado, déjalos no los necesito, escribo un libro y me autoedito, promoción en Twitter y yo mismo los vendo, me sacrifico ¿dónde está el delito? que fuese un éxito mi escrito, ya no defiendo códigos postales ni distritos no quiero formar parte de esa Mierda y lo más chico, ¿quieres éxito? Te invito, ven, toma un chupito Me dieron débil, quisieron Tumbar al mito, yo les daba Biberones y potitos, no escupo, les vomito Da igual cuánto me muera, resucito Y el tiempo pone a todos en vuestro sitio Putitos Hoy te brindo mi vida La labón la cadena, en serio La única diferencia con el mono es el estéreo Perdí la cordura y allí el criterio Qué vida más dura Haciendo a la altura me vuelvo estéreo Así que ya no veo personas, Solo oigo su bla, bla, bla, bla Desde este plano aéreo El elefante sin semen que busca un cementerio Solo allí me siento vivo Camino reviente al euterio Esperando el perdón de las cosas que haré con anticipación Soy la mente y su emancipación Apartad de mí los libros, aplacad mi maldición Yo era feliz y tonto, solo el tiempo me dirá si me equivoco Porque cuando un ignorante estuvo loco Ahora pide que sonría o que te pose para la foto Pero ¿dónde quedo yo? Roto en un plano remoto Mis amigos me han vendido como a Jesús Ahora peso mucho menos desprendido de mi cruz Anochece pero creo ver la luz Solo creo ver la luz Pero es ilusión confusa Ando solo sordo y ciego Se acabaron las excusas, recojo el puesto y pliego. Tengo tanto que dejar atrás y tal desasosiego que he perdido la cabeza y no lo niego. No lo niego. Fue llegar ti y me desmoroné, me a apuntalame, no sé si me a caer. Salir del trance sigo el vuelo mi único contacto con la tierra mis huevos salgo con el coche con un arma y los pruebo ¡Ah! Tendes mis ruegos, suena el móvil va, ya lo cojo luego. Seis horas mirando el techo, pero no llego. Solo alcanzo planos de candente realidad que ilumina mi universo paralelo a mis 40 años de edad. Cantando este hasta luego, joder qué brevedad. Ponerme en cuarentena por piedad, me río yo de vuestra lealtad ni la mitad de la mitad de la mitad. dinero lo malo que sucede siempre al pero antes me reía contigo pero no me queda otra que ser sincero la vida es aprender a despedirse yo ya no te quiero solo alárgame las alas dame espacio compañero Lo último que necesito es veros y esta sensación de celos, ataque de ansiedad, dormirme con pastillas o crear este fragmento nuevo. Fue llegar a ti, me desmoroné, fue mi no sé si me cae de pie. Fue llegar a ti, me desmoroné, se bhi aa ka Show me what Se tiene de que hablar ¿A qué? que viví cuando has dejado de soñar si eres distinta o si te gusta alguna amiga si la agarras de la mano al pasear te van a señalar muchos modales y muy poca moralidad insultamos al que tarda pa aparcar por sexo o edad yo que creía que podía cambiar esto pero si como el resto no es conmigo, a mí que más me da yo también cobro bajo cuerda que te voy a contar No va a arreglar el mundo una canción de mierda existe un paralelo y otro la realidad, en la que los sueños no se merman, yo brindo con mi enferma y me siguen cien más, las redes me controlan dónde está mi libertad, hoy acá mañana ya se puede demostrar, quizá la ubicación de igual te van a rastrear, el papi no hace música pa perrear, más bien pa guerrear, una vida bandeando el rap, y se habla sucio porque sabe que después se irá. Yo también, pero no por la puerta de atrás. Que poco tiempo palima estas asperezas. Los dos queremos y nadie empieza que qué pereza da. Que no te pongan de puta ni de princesa. Mujer sinónimo de fortaleza y de inmortalidad. No hay otra. varios pelotas. Atarse fuerte en las botas. Patear la ciudad. No hay otra. Echarle baño y pelotas Le danse fuerte las botas Y batear la ciudad ¿Qué es peor que negarse a aprender? Reírse del que agarra un libro por primera vez Mejor estudie pa' abogado Pa' poderse defender Creo que es miedo a que el resto pueda saber Y ponerse a su nivel Aunque te parezca el mar Solo es un charco circular Si no funciona el salto Siempre se puede rodear Ellos no tienen tacto Pues toma mi tacto rectal Ustedes saben mucho Pero no lo saben enseñar Hubo quien nació en el campo Por ejemplo mi mamá Que ahora sí Pero entonces no hubo una oportunidad Desde adolescente mucho ocurrió Y la espalda dobla, mi abuelo no tuvo la pasta del padre de Carlos Marx. El dinero es el dinero, hermano, y todo lo puedo arreglar. Si te dan educación y algo de tiempo pa' pensar, la herramienta del lenguaje se hizo pa' comunicar. Si se entienden con X y déjate que más te da y otra. pelotas. fuerte las botas, batear la ciudad. No hay otra que echarle barrio y pelotas Y danse fuerte las botas y batear la ciudad Creo que llevo toda la vida ya rascándome los huevos. Sato esto, sato eso, sato aquello. Sato nunca quiso ser como ellos. Así vi más mundo y más lugares bellos. Lo bueno de esta locura es cuando la escritura captura estos destellos, parece hacerme resistente al mal de altura, vivo entre monos, perfumes y aceite de fritura, sus carnes se separaron para darme a la luz, Deprisa me bautizaron, me encomendé a Jesús, yo no es que viera nada raro, vi lo mismo que tú, después de los estigmas como apareció la cruz la historia se repite siempre yo ya me la sé, los mismos métodos de estudio 30 años después, yo solo he escrito un interludio a lo que escribiré deja a los niños que sean niños coño, dale pie Mi niña ya mejor que yo, jugando al ajedrez, le quedan dos pa' los diez. El papi, ¿de qué equipo es? Podemos pese. Besos de Ciudadanos, Pepe, cariño por el papi, todos pueden arder. Muchos han tirado la caña y nunca le he querido Papi, no sale en las radios comerciales, pueden ver. Tal que mi nombre es papi, qué placer envejecer. A mí nadie me conoce, esto es que Cuando tú estés gris, puedo resistirlo por ti, quiero lograrlo. Cárgame con más Cuando tú estés gris Resistiendo por mí Adoro lo que das Cárgame con más Te has hecho a eso Y eso no es vida Ya tú lo sabes, te lo digo y ni me miras Mira a mi madre entonces que es una hormiga, pensar en ella ya me duele la barriga. Tengo la casa y la mente patas arriba, todo se ordenará cuando lo escriba, sé que lo hará. No tengo nada más que declarar, nos vamos Pandora. qué rata a pagar el IVA. Muy poco a poco con los años compramos su moto Un BMW con un triste curro de albañil Está el nivel por las nubes compré como vosotros Cuando la cosa está tensa se piensa en delinquir Nunca he creído nada de nada de toda esta puta peli Te quieren encadenar, alcoholizado y débil De marihuana, nada, no vaya a ser que les dé por pensar Yo siempre vi más malo que al bandido al sheriff Te quieren en tu kelly, puedes verlo en la red El hombre no está hecho pa' tener poder que es heavy, compra, vende, roba, trapichea, presa tu sexualidad, sea la que sea, aconsejo que lean, te enseñarán lo que quieren que veas, si no interesa, se falsea, si es al contrario al cuello, sea lo famosa que sea, no se titubea, fumaos le dan al coco, borrachos buscan pelea. Cuando tú estés gris, puedo resistirlo Quiero lo que das Cárgame con más Cuando tú estés Resistiendo por mí Te gusta el disco, vea el concierto. No parece que te sea modesto, chiquillo que sabrás tu de esto. ¿Seguís ahí? Tiene tiempo más de caldo. Desde que hemos puesto el beat, intentando encasillarlo. Has visto el careto primo y pa' marcarlo para invitar no encigarro y yo ya tengo el barco. No más punto al carro, pero luego refresca y vienen los catarros. Te has quedado para la tercera. Tú ya estás enganchado. Claro que no soy quien era, porque si lo fuera yo estaría atrazado. Ahora quien la afronta Tú la encasillao Mi música no es fruta de muerte pronta Y nos traza a la mujer de tonta Tontao ¿Cómo te has quedado? Nos trata la mujer de tonta Anillo. Lo enterrado en un cofre, no he dejado ni los arcillos, Me han jodido desde chiquillo. Cuando entraba el profe, me tenía que ir pasillo. Uh, así estoy yo. Me ha mandado el director a comprarle cigarrillo. Qué fácil es culpar a los niños de todo. Que pocas leyes habían el canalillo. El fruto de una educación macabra Sentado de cara a las paredes mirando a la pizarra Me sella de memoria las caras de los etarras, La postura de mi rey, el crucifijo de marras vestido con ropa de publicidad Por coleccionar las tapas de foie Nada me gusta, nadie me va a incentivar Creo que mi madre sí si es justa y esto no le asustará Ella siempre supo cómo era yo Nadie malo, solo un loco soñador El maestro me lanzaba al el borrador, ella me sigue por Instagram, me lanza un corazón. Yo te voy a contar las cosas como son, al menos aquí en mi quinta dimensión. Solo soy un bien quedado sobre un ritmo hablando mierda, ya podía acercarme a verla y no escribí tanta canción. Muchos años echando puntos, cerrando, cerrando la cicatriz. Ahora creo y me pregunto quién tiene la culpa de mí. Tranqui, contacto, los resquicios del punky, el hardcore. No voy a clase, me la salto. Quedo con mi compi para hacer música en su cuarto. Sin saber qué comería de esto. Iba trabajando lo despacio. Un día me insultaron los maestros, Respondí ante todo rapeando en el gimnasio. No manda un título en mi vida y sé que ganaré mi pan con el sudor de lo que escriba, así que nunca me verán a la deriva. Soy Sato el compasivo Dejo a la liga que viva Yo soy más de fondo en no un contrarreloj Aun sin estudiar llegué a segundo y todo Todo fue tomado, nadie me invitó Así que no me pidas sitio loco, búscalo Dicen mis amigos, ¿dónde están metidos? Leyéndome los libros que no había leído Pa fabrica canciones con Entretenga a los mayores y educa a los críos. El mejor de mi tiempo invertido, posiblemente en vano, si no se transmitió lo que aprendió. Sigo despierto aún sabiendo que moriré sin entender realmente para qué he venido. Muchos años echando puntos, cerrando las cicatrices. Me alegrejo y me pregunto quién tiene la culpa de mí.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 Pequeños detalles es tan sencillo que se llevan por el mal, pero a veces escribo metáforos, recordar que cada cosa de la vida me da vida por la forma en que la miro y que las mejores cosas que pasan es pasarlo bien. Bam, tu no llegas porque dices bam. A ti no nace nada, ti no le nace el pan, el pan nada más bien. No sé qué pasa mañana, la vida no es tan cara, pero sin nada para para qué. Voy a estar otra semana con esta vida hinchada, disparándome pan al pa perder. Ponte ya la cara, ven con esa cara cada vez y tú piensas que cada vez que te da por temer algo te dices, párate, tristeza, dices, cállate. justo en ese momento tiene que ser arrepentir. Todo tiene una cara ve Apenas hoy no lo No lo ve va más cansado cada vez Cada vez y cara ve Todo tiene una cara ve Apenas hoy no lo No lo ve más cansado cada vez En un cable a cara Chaves para aquello que yo quiera llega. cada vez que no lo espero Pero llega, hace tiempo Sé que el tiempo no me espera Aunque diga que no vale Yo sé que tengo las claves para que ...deja un chiquillo y sientes como el alma muerta... ...llegarán las noches más bellas llenas de oferta... ...sangran los nudillos, vuelva a golpear la puerta. ...más nunca ha puesto una mano encima a los de cerca... ...aunque la vida te ofrezca un crudo chascarrillo... ...hay que saber ver la belleza de los sencillos... ...fuera el oro, fuera los anillos... ...fuera lo que fuera, lo que me atujera ...pa' mí era un platillo... ...hay quien pensará, este te exagera, que viajera... ...todo puede ser lo que tú quieras, si hay buenas maneras... ...pero loco, ya nada es como era... Cuesta abrazar, no debe ser colega esa o talega, ese avión ya no despega Que hotel nos darán Si no me llama algún amigo es porque en algo andará Pero el adulto es una enredadera Que crece porque los colegas Están como una regadera cada vez, Todo tiene una carabe. Abre los ojos y no lo ve Va más cansado cada vez y Nunca ve la carabe, Todo tiene una carave ella solo no lo ve la cansado cada vez y nunca ve la cara llena cada vez que no lo espero pero llega date tiempo que tiempo no me espera aunque diga que no vale yo sé que tengo la cabeza Para que yo que yo quiera llega cada vez que no lo espero pero llega date tiempo que tiempo no me espera aunque diga que no vale yo sé que tengo la Som la mas veo o se está the somos liberens. Ahora es el tiempo de que consideres. hambre de bond. corruption burn, the fire, burn the fire a chance the Defy a traffic down. Amada y difamada San Fermín en la manada ¿Dónde está Marta enterrada? La justicia decide que sean cuestionadas Doblemente violada. Una fue el agresor, otra fue el que lo ampara Se dispara con las redes cerradas Escribiendo con bala empañada Mamparas Perros cobran, cabras corren, recalificadas de porras en los morros, multas por los forros pa' que ahorre, burdel, cortinas de humo pa' que engorren, me dan las formas pa' que me amolde, yo prefiero estar en la calle recogiendo cobre, guardia civil policía no son gente noble, defendiendo un presidente que te esconde un sobre, vente pa' España, te invito, va, aquí no es delito, robar, haces chalecitos por todo el litoral, verte todos los químicos al mar, ahogad vuestras penas al bar, Espina es la dorsal Visitas a través de cristal Puta jaula mental Comprad el ministerio fiscal Hasta la cocina y sin delantal the morning On the corruption Burn the firepower Burn the firecang The vampire top Cabe más basura en el contenedor Qué guapo estás desinformado La verdad es como un pedo en el ascensor Aguanta el aire y mira hacia otro lado Porque a nadie le incumbe Una mierda hasta que tocan sus cosas Levantar una pancarta de basura gasposa ¿Y ahora qué? Miro tu periodismo sesgado y no me lo mamo Me he vuelto intolerante a la lactosa Qué rico es el error del vecino Que pagues tus impuestos Pa' que el rey que hace un rino Es carne de casino, el derecho es invisible como el fútbol femenino. Perros cobran, ratas corren, dame ese disco duro que lo borre. Todo para el forro, no vigila el ojo de la torre, carroña, no hablo de animales ni de coña. Solo es terrorismo cuando explotan cosas. Esa mami tiene miedo cuando el banco acosa. Tienes en la puerta una patrulla hermosa. Porque el juez tiene en el pecho una fosa. ¡Que uh, le Sobreinformados opinando con autoridad. Uh, puedes sentarte en el dedo del medio. Demasiada mierda para procesar, corren malos tiempos para andar sin criterios. Brother, better run. Un poco de curiosidad y buena educación. No solo la tecnología tiene evolución. Bomba Babilón, con descentralización. Gira pirámides, tetraedron. El algoritmo esencial es la compasión. Soy mi for freedom. Llegaste aquí, no sé ni cómo ha sido... Después de hacer este disco me retiro, las manos en el aire, las cosas por hacer, joder, dejad de hacer ya todo lo que os digo, o haces por entender, o acabarán contigo, fit en 40 años, cuantos man venido de amigo... Y sé por lo que empecé, que no es por lo que sigo y habéis estado presentes sin haber sido testigos. Hay tantos que escapa tu vista, mis mejores frases en clase turista, sus mejores bases no tienen más vista. que me las daba de psicoanalista y estaban dos con las maletas listas en el andén pero el hip se había cambiado de tren ahora corre ve que estoy poniendo mis propios raíles y mi próxima estación es que aún den y sigo siendo yo y yo y mi mundo interior yo no creo en la muerte yo soy un creador me gustó conocerte te regalo un adiós lo que queda cuando acaba el amor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 No aquí que con un clic Llaman subió a la nube Nadie prometa y nadie jure Cuando me haya ido Cuando me encuentre en otras latitudes Posiblemente donde tú ya has ido Buscando soledad como castigo infligido Y priorizando reforzar el nido Aquí siguen estando los que han sido Ayer estuve contando cuántos han venido Y él perdió la cuenta entre y suspiros Si el amor no me mató No creo que pueda hacerlo La mierda del aire que respiro Ahora estoy sudando y no transpiro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 Su y su fusil, me los llevaría conmigo oncología infantil. Estas son tus armas, termómetro y termagil. Aquí todos se preguntan por qué a mí, vamos sí. Aquí fue donde el hombre valiente se quedó sin voz, es el sitio que. que no existe ningún dios y de haberlo viva Marvel que creó al castigador ya que un niño es intocable al menos para mí señor aunque un hombre moribundo mueva el mundo por amor yo he tomado muchos rumbos no conozco otro mejor que robarle a cada segundo su sabor un minuto de tu tiempo para todo ese mundo regalaselo por eso no quiero salir ahí fuera y tanta maldad y tanta gente que no vale empanada mejor me quedo en mi casa tirado yo que he visto a Tanta gente que lo pasan tan mal Si está en mi mano de poder ayudar Pues me echo mi casa, tirao Mirarme las manos y no poderla usar El dolor que queda cuando alguien se va Y estas cosas pasan las mejores casas Dicen por ahí que la misma vida te va a desvenciar Aquí hay niñas que podrían ser mi niña Y de la misma edad Por eso vamos haciendo un selfie, tira otra por si el saber no ocupa sitio, pero el dolor si vamos a andar descalzo, a ver una serie en Netflix, dormir en una tienda, cuando termine el festi que entienda que yo no puedo creer en adivinos que nunca han visto nada. Conozco el rato de esta enfermedad, porque vivió en mi casa. Por eso canto y lloro para lavar el mal sabor del paladar, la médula. Quiero donar cuántas vidas puede salvar la célula. Dicen que duele la gente incrédula Yo tengo fe, pero no tiempo ya para dudar por eso. Quiero hacer un mínimo por la humanidad. No puedo arreglar lo que antes hice mal. Y es una mochila que llevo en el pecho. Créeme que he visto a gente hermosa en que la enfermedad ni en las peores les pudo arrancar. su belleza natural y esto no es ningún mensaje, es otra cosa diferente no se habla pa' dentro y me hablo públicamente, jota una lección de vida que tendré presente pues sabiendo que te ibas hablabas como un valiente y yo, no quiero salir ahí fuera y tanta maldad y tanta gente que no vale para mejor me quedo en mi casa tirado y he visto tanta gente que lo mano de poder ayudar cuando me quedo mi casa tirado Si está viendo como él, si le gusta al adulto, se asusta, la culpa la tengo yo profesor, si ya sabía en los videos que busca, porque se me asustan, la culpa la tengo yo si ya te has visto no te esconda más no me vengas con mi longa vuelve al sitio que te corresponda un tipo violento en el medio el salón, le da un bofetón y ella se cayó redonda, no le deja otra opción, que ella guarda que está de ronda, llevarse a este cabrón que pille sombra, fin de la función que se cierre el telón, bajarle el pantalón y cortarle la anaconda a todos estos tipos los intuyo por si ...su forma, su personalidad y las líneas que lo contornan... ...el alma de una joven, un vidrio que nos retorna... ...vamos a cuidarnos y no perdamos la forma... ...y se oyó una explosión... ...estalló un coche bomba que estaba aparcado en la estación... Lo que no entiendo es que el diablo se esconda por siempre a la sombra... ...de alguna religión... ...cuántas veces te has creído en forma... ...porque tus colegas te han tocado las palmas... ...yo te echo de vida solo un par más... No siempre os podéis saltar las normas Siempre preparado para dar más Le miro y los ojos se le entornan Le salen cuernos y se descarga Vender mi alma va a ser tu alma. Saca el peta, préndelo Porque no va a fumar si fuma el profesor Si está viendo como él, si le gusta Al adulto se asusta, la culpa la tengo yo Así que saca el arma y llena cargado se llevan los alumnos con el profesor si ya sabía en los vídeos que busca porque se me asustan la culpa la tengo yo volvió a la vida del maleante no carterista ni cisante se volvió violento igual que antes hasta con chaval pa' quitarle un iphone vino un nacional y se lo llevó para adelante. no aprende la lección la maleantería y sus colorantes y una pésima interpretación yo también vi escarte que gran peliculón siempre muere el próstata no te enteras de un mojón porque estás acostumbrado tu baba narcisismo da igual quien la siempre pagarán lo mismo, dirás que este viejo y te que muy maligno, si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción la homofobia, el racismo, el instinto de depredación, distintos guerreros, la misma misión desde tiempos corintios siento vuestra oración cuando algo te parezca normal, por las veces que lo viste hacer mal Es que el diablo algo debe hacer bien Ve preparando un impacto frontal Cuando sientas la pistola en la sien Y abandones ya tu cuerpo mortal Atardecer para aderezar Lo tarde que es para enderezar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 Un motor que no puedo usar, pudiendo porque no pisar con lo guapo que salgo en la foto radar. <risa> Sigo a Rafa Nadal, pago todos mis impuestos y tal. Soy español, pero me traigo un par de cartones de chistes y di a Gibraltar. Olvidé la gafas, me quemo los ojos, y refleja el son el mar. Viene un africano y si no baja el precio, no le compro nada de nada. nada de nada. Había hace yo el tonto más grande del verano, tengo que regatear Tengo que regatear Pago 12 pavos por una ensalada si le llaman gastrobar Gastrobar, gastrobar, gastrobar primo, gastrobar Pocas cosas que decir, yo que ya lo he visto todo Estoy de vuelta y no me fui, yo solo quiero fumarme un verde Solo quiero fumarme un verde La cosa que decí yo que ya lo he visto todo, estoy de vuelta y no me fui, yo solo quiero fumarme un verde. Solo fumarme un verde. Nunca le quise pa' na. No le quise. Ahora lloro su ataúd. Pa que ve la tele ya, pa que ve la tele. Se hay prensa rosa en YouTube. Que yo porque tú por el que dirán Visito el gimnasio por mi salud Mi niño el gordito, diez años ya Vendido a la zona del Chanadú De nuevo me vienen a preguntar ¿Con qué equipo te identificas tú? Si hubiese más chicos de mi ciudad Tal vez así sí elegiría un club Está mal vacilado pero voy a pagar un reservado en la zona No le gustaba el toro, pero sí la fiesta y acaban pamplones. Olvidé las palas, te aburrió en la playa, no tenía con qué jugar. No tenía con qué jugar. No tenía con qué jugar. Tiene un marroquí con lo que estoy buscando y lo tengo que rebajar. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto vale? voy a comprar dos Me voy el tonto de pagarle a un tipo que viene harto de andar. Que viene harto de andar. ¿Eh? Pero sí que pago a quien se pavo copas en anesia o en pachá.